Anabel Salinas, representante del sector de desocupades de 25 de mayo, están realizando una protesta. Eh, Anabel, eh, Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Pablo. Bien. Eh, Anabel, a ver, contanos, eh, ¿cuál es la situación actual eh, ahí en 25 Mirá, de mayo? Sí, primero que nada contarles que esta vez yo no encabezo el corte, mm. debido a que, bueno, eh, yo por las causas que tenía de demás, yo no sinceramente no, no podía hacer cortes ni nada, si no, lo hubiésemos hecho muchísimo antes. Eh, pero bueno, los desocupados se juntaron, se juntó un grupo importante, ahora en este momento tienen que haber 50 acá arriba, viste que tuvieron que cambiar los turnos y demás. Eh, yo vine a, a mediar con ellos, con las, o sea, con las empresas, a ver cómo podíamos solucionar y destrabar esto, mm. eh, y bueno, más o menos me van pasando información de lo que las empresas van hablando con ellos, Y algunas de las empresas que me llaman a mí, que les explico, bueno, que sinceramente ellos quieren que las empresas vengan acá a hablar porque no, no tienen uno a la cabeza, sino que están todos como desocupados. Claro. Eh, Anabel, eh, ¿dónde está el corte? Eh, en, en el sector del Corcovo, más o menos unos 3 kilómetros más o menos desde el, del cruce. ¿Y la modalidad del corte cómo es? ¿No dejan pasar a ningún camión a nadie? No. Ah. So, eh, ahora están ingresando dos empresas, sí. que ayer las empezaron a dejar pasar, que es Trambox y Serpa, debido a que son las únicas empresas que le, le han respondido con, desde que yo más o menos ingresé, siempre hicieron pedido de ellos y, y la gente salió de los desocupados, así que del corte anterior tomaron mujeres, que es el, lo que más nos cuesta eh, que tomen, ¿no? Uh -huh. Así que por eso... Eh, Esas dos empresas están pasando. El resto de las empresas no pasan. Eh, ¿Quiénes son? Bueno, sí. Sí. ¿Quiénes son, por ejemplo? Realidad, sí. Sí. Eh, ¿Las empresas? Sí, las empresas que no están cumpliendo. Trambox. Eh, las que no están cumpliendo, bueno, sí. Son muchas empresas, ah. porque inclusive acá no te encontrás con empresas que ni siquiera las, las ves en, en 25, porque bueno, vienen de afuera, ¿viste? Ah. ¿Qué pasa? Que no hacen ingreso a 25, claro, porque vienen por lo que es Catril, por la ruta, o sea, de Catril agarran el ACA, cruce y entran al Corcobo. Claro. Entonces, en el, en el pueblo a veces no ves las camionetas. Mm. Eh, anoche habían tenido problemas eh, con una empresa a esa, que en realidad este corte era... Yo, Cuando me, a mí me dijeron que iban a cortar, yo les pregunté si iban a hacer total o cómo iban a, a hacer. Y me, me nombraron a tres empresas nada más, que era Sile, era AESA y era um, Tartelones. Ah. Eh, justamente en una de estas empresas no tuvieron problema porque bueno, la, la, los mismos chicos que están trabajando en las empresas empezaron a avisar de que les, los estaban llevando en tráfico hasta un camino cerca de Poelén, de un pueblo que queda acá a 52 kilómetros más o menos. Y, y los pasaban dos delegados eh, en camioneta, los ingresaban a la gente Se ah. bajaban, caminaban a un punto y bueno, los pasaban así O sea, esquivando el corte y esquivando sí. todo control Así es, mm. así que ahí nomás se fue un grupo para allá Bueno, era tarde y yo traté de que les hablé Les dije que, que para no tener problema Porque en realidad sabes el enojo que ya tiene la gente Porque es una tomada de pelo lo que le están haciendo, porque en realidad no están pidiendo nada de otro mundo, quieren trabajar, es lo claro. único, y están en estas empresas, y hay algunas que están en, en, la, en lo que es cartelones en la zona, o sea, de toda la Pampa, mm. y, y tienen un número importante de afuera, inclusive, o sea, al ser fuera de convenio no se los puede tocar, ese es el tema, claro. y, y acá tenemos seguritos, tenemos gente para administración, tenemos gente acá en, en 25, o, o en la Pampa, eh, y al ser de, de fuera de convenio no se los puede tocar porque, bueno, Bocra no puede tocar eh, ese sector. Claro. Así eh, que por eso ellos decidieron directamente cortarlo. El reclamo es el de siempre, es que cumplan con este 80-20. Eh... Claro, cosa, a ver, eh, el enojo de ellos porque se puede recorrer, yo no sé, el último censo fue hace en la pandemia... Un... Más o menos en la pandemia, cuando arrancó la pandemia fue el último censo y te dicen que cumplen, pero el tema es que las, las mismas gente que trabaja, que de 25, que trabajan las empresas empiezan a avisar de que no, de que están ingresando gente de afuera y, y el enojo de ellos también era con un sindicato porque eh, no, en realidad ellos pedían de que bajara o que se acercara alguien del sindicato de Río Negro, tampoco llegó nadie. Yo no tengo relación con, con el que está a cargo acá en 25, que es días. Eh, como para mediar con ellos y que se acerque a hablar con los desocupados. Cuando decimos, ah, sí, sí. decimos 80-20 es que tomen 80% de pampeanos y pampeanas y un 20% de afuera. Estas empresas, que trabajan en territorio pampeano? Trabaja, claro, algunas que, entendemos que trabajan en el sector de, de Mendoza, pero ¿por dónde uh -huh. ingresan? Tampoco respetan el, el compre pampeano, que es lo que se está peleando, porque si respetaran eso, también vemos que gente de 20, 25, que tenga corralones, que agua mineral y demás, ellos también tendrían un, un, un, o sea, un ingreso más y podrían tomar gente también de 25. Entonces, pelear también eso para, el, para que se respete el compra de Pampiano acá en 25. Mm. Están comprando la mayoría en Catriel, Neuquén y, y, y pues, seguimos perdiendo nosotros. O sea, el Pampiano sigue perdiendo. Mm. Y la plata, los ingresos, la plata de donde sale de acá. Sí. Eh, yo le pregunté a los chicos si ellos iban a tomar solamente esta medida de que sea en el corcobo o iban a ser en la parte de PCR hasta ahora no, no deciden nada uh -huh. eh, más que nada porque siempre estoy en diálogo ahora yo con Lucas Baudino que es quien en este tiempo me estuvo dando una mano recorriendo pero bueno, es como te digo eh, las obras acá maneja UOCRA y, y sinceramente o sea, han salido pedidos poco y nada de, de lo que es cartelones, hubo solamente medidos dos, dos lugares y, y es un número importante que hay en la oficina. De, de, de, eso, te, de, de eso te iba a preguntar, ¿hay mucha gente encripta, mucha gente desocupada? Sí, sí, hay un número importante. No te podría decir yo exactamente porque en realidad eh, eh, la secretaria que tenemos es, eh, es quien hace lo, recibe los currículums y, y los va cargando. Pero ah. sí, en realidad 25 es, hay, siempre fue un La verdad que siempre se lo dejó de lado a la gente y, y hoy más que nada a los jóvenes te duele porque ves en, el, en las redes sociales como muchos jóvenes se tienen que ir de, de 25 porque no tienen salida laboral. Claro, y y, claro, sí. y lo triste es que hay trabajo. El tema es que no se lo dan a, a, a la gente es de 25. El, ¿sí? eh, claro. Eh, ayer, lo que me estaban diciendo recién porque yo acabo de llegar a ver cómo, cómo pasaron la noche y a ver si, si pueden arreglar algo. Ellos querían que Cruz que Petrol bajara a hablar con, con ellos y, bueno, hasta ahora no, no, no, no ha llegado nadie. Uh -huh. Ellos me decían de que hoy temprano se acercó un, una empresa, estuvieron hablando con el segurito y les dijeron que, que ellos, esa empresa, se quiso asentar en 25 y por todo esto de la pandemia, no, por protocolo y demás, no, no pudieron. Entonces se tuvieron que asentar en Catriel. Uh -huh. O sea que seguimos perdiendo. Eh, Porque yo creo que ahí ya serían alquileres en 25, podríamos meter mujeres a, a lo que es la limpieza o, o, o hombres, ¿no? O sea, sí, sí. cualquier género. Hoy yo digo mujeres porque no solamente que la mujer es para eso, pero al no tener eh, pedidos de mujeres en las empresas, podemos también mandar en, en el mismo pueblo donde tengan las casas las empresas de, de que estén ahí ellas trabajando. Mm. Eh, y de, de esta lista de desocupados y desocupadas, eh, ¿el porcentaje mayor son mujeres? O, o más o menos. sí, eh, ese es el tema. Sí, son muchas ah. mujeres. Eh, a veces las entendemos que muchas no pueden venir porque es lógico, tienen hijos y, y está frío para pasar la noche. Ahora muchas se acercan más o menos alrededor de las 10 de la mañana porque es verdad, traen sus nenas a la calle. Claro. Sí, sí. Eh, y, y, y, lo, y los chicos, los compañeros las, las apoyan. Claro. Así que así está, así hasta, hasta ahora, no solamente. Hoy esta empresa que les comentó esto, uh -huh. les pidió un segurito, ayer también se consiguió por otro segurito, pero bueno. Eh, acá ah la idea es descomprimir con... Ellos no quieren levantar hasta no conseguir unos 25 o 30 puestos. Claro. Anabel, eh, eh, ¿la policía se hizo presente en el corte? Sí, la policía sí, siempre bien, con respeto, Los eh, notificaron, con, es, es el trabajo de ellos. Uh -huh. eh, pero bueno, ellos dijeron que ellos no van a tomar ninguna medida si no, no tienen un ahorro. Claro. Eh, Aparte acá siempre se trata de respetar, tra eh, ahora hay mucha gente, sí, es verdad, pero todos con barbijo, eh, cuando se bajan los de las empresas se les pide también que tengan su, bar su barbijo eh, para dialogar y demás, así que se, se está cuidando. Sí. Eh, estamos sí. tratando de, de respetar eso. Sabemos que no, a ver, la idea era primero decir, bueno, hagamos grupitos de diestres, ¿sabes cuánto van a estar caminando acá cada, cada tiempo? Claro. Porque, como para respetar todo lo que es el protocolo. Sí, sí. Eh, entonces, la información que tenés, el corte continuará este, y se podría llegar a extender eh, a otros lugares. Ah, sí, eso es lo que, lo que me decían ellos. Eh, a ver, no sé si recuerdan cuando fue el corte el año pasado, creo que fue en diciembre el último. Hubo eh, una empresa, Geopetro, que pidió seis para, por, la, por los desocupados, la misma gente que estaba en el corte, se mandó seis y solamente tomaron de esos seis a dos. O sea, que les, ellos levantaron el corte y todo por los pedidos que habían surgido ahí. Eh, no solamente que esté hablando de Geopetro, hubieron otras empresas que también pidieron gente y, y es más, una de las empresas que pidió, que mandamos cinco, eh, no llamaron a ninguno directamente. Entrevistaron, pero bueno, no cumplen con lo que ellos quieren. Así que no sabes, O sea, el, el, el joven o el desocupado de 25 no cumple para las empresas, no, no cumple con lo que las empresas piden. Estamos destinados, no sé, a, ellos piensan que vamos a seguir... A, a Bombachita y Alpargata, se piensan que somos esos, ese es el tema acá. Y los de afuera traen, no sé, eh, son astronautas ya directamente, es como le decíamos allá a la empresa esta de Cartelón, o sea, están teniendo, a ver, uno de ellos tenía un empleo que estaba haciendo cuatro funciones, era soldador, en realidad venía para el camión, era bueno, camionero, tenía la, manejaba la máquina, era, bajaba y subía los serenos, y aparte de eso era soldador. Cuando le preguntamos, él nos dijo que era multifunción. Claro, ellos tienen multifunción y están sacándonos puestos a nosotros. que Tenemos gente que es soldador, que tiene sus carnes para las máquinas. Después, eh, Wokra metió uno para las máquinas y resulta ser que el de las máquinas ahora está subiendo y bajando los serenos porque cuando meten uno nuevo ellos para subir y bajar los serenos, para que este que hacía cuatro trabajos haga tres, se contagió, venía de Neuquén con COVID y los tuvieron que aislar. Entonces, es a lo que vamos, vienen de afuera encima. No sabemos qué hace allá, que, y, y no sabemos cómo la empresa hace el protocolo y demás, y, y vino contagiado, lo bajaron, no se contagió nadie más, creo que un compañero más de él que andaba con él está aislado, pero este chico que iba para las máquinas, y ahora está subiendo y bajando los serenos. Ah. Eh, Anabel, ¿y las eh, autoridades del municipio, ahí de 25, eh, están interviniendo, hacen algo? Eh, inter... No, yo no, no, yo con el único, cuando me enteré del corte, que yo me entero, el, a ver, El miércoles a la noche. Uh -huh. eh, en realidad yo ya más o menos del martes ya andaba el rumor de que iba a haber corte pero bueno, yo no, no me quería meter porque, bueno, son desocupados los que estaban organizando y yo más que acompañarlos porque yo creo que fui elegida por votación y, y para representarlos. Sí. El miércoles a la noche me avisan, yo me comuniqué para que estén al tanto Lucas Baudino y, y ahí, Ricardo Pollo, que es quien está a cargo de... El, es el secretario de gobierno y maneja la oficina, está a cargo de la oficina, les avisé que iba a haber corte, pero bueno, yo hasta hoy no he recibido ningún llamado, más que de Lucas, que está en contacto para ver si la gente necesita algo, si las empresas están respetando acá, uh -huh. eh, de, ni del intendente, ni de nadie más recibido llamadas uh, eh, es... Me preguntan lo desocupado es eso, pero bueno, yo no puedo ir a pedirle al intendente, yo creo que tendría que salir de él. Eh, claro. saber cómo está la gente de acá porque son gente de 25, no tío, de acá la, la mayoría. Sí, sí, Además están incumpliendo las empresas una ley eh, que, las obliga, que las obliga o sea, tendrían que hacerle cumplir la ley a las empresas, es así de clarito es, es, Sí, ¿Sí? Eh, imagínense que el, es como yo te digo el compre pampeano, el agua mineral lo tenemos acá, hay uh -huh. empresas que sí que compran en 25 lo que es y inclusive hay, hay, gente, o sea, hay vecinos que han puesto su mini emprendimiento de agua Y que podría darle, darle el trabajo a ellos, pero no se está cumpliendo nada. O sea, el 25ño la tiene que patear como pueda. Eh, bien, Anabel, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, te agradecemos y bueno, estaremos atentos para ver cómo sigue el corte. Yo no, eh, sí, estamos, seguimos en contacto. Yo les voy pasando la información que me van dando ellos. Eh, como te dije, no. Hasta ahora no tiene nadie, un referente, no, no está nadie a cargo de este corte, simplemente son todos desocupados. Y ahora lo que están pidiendo es eso, que baje la gente de Plus Petrol, que si el internet quiere venir a hablar también. Eh, y, pero bueno, es eso, es que las empresas empiecen a respetar eh, al 25 años Que le dé la oportunidad. Esta empresa esa somos eh, gente y la mayoría son de Neuquén y Mendoza. Eh, un sindicato que es el de Bahía Blanca me dio cuatro, porque se habían pedido cuatro personas él metió uno, me dio tres lugares me metimos, yo mandé como seis currículums le, le entregué al de sindicato y resulta ser que entrevistaron a dos nomás, que eran los que tenían secundarios chicos y recién recibidos que pasa que no tenían experiencia un chico recién recibido nunca va a tener una experiencia sí, no. porque yo creo que se dedicó a estudiar sí. y los padres que, que se gastaron y... y, y Le rompieron el lomo para que su hijo tenga un título, para que no ande mendigando un trabajo. Eh, sigue en la misma. Sigue como un desocupado más, como un chico que ni siquiera estudió porque no le dan la oportunidad de, de desarrollar su, su carrera. Eh, así que, y bueno, no, lo, no los tomaron. Resulta ser que después a la semana nos enteramos que tomaron gente de afuera. Ah. Bueno, Anabel, eh, te mandamos un saludo y estaremos atentos desde aquí, desde Cermés. Muchas gracias. Mm, que tengas buen día. Eh, Anabel Salinas, representante del sector de desocupados de 25 de mayo. Hay un corte en la zona del Corcovo, un grupo de desocupados.